Lo anuncié por por las redes sociales De, de que voy a estar en Mar del Haciendo temporada con, con Miguel Ángel Chedutti. eh Así que nada, después de un mes y piquito A largo de negociaciones De que sí, de que no, bueno Y demás, eh, se pudo llegar a, a lograr y, y allá vamos Vamos a ver cómo, cómo encaramos la temporada uh -huh. y, y ya tenés más o menos una... Eh, un parámetro para, digo, día de salida voy a estar en tal lado, las funciones tal día, tal horario Sí, este, las funciones son lunes, martes y miércoles 22, 30 horas en el hotel eh, Utgra que queda ahí en Tucumán en 2200 en Mar del Plata, yo no conozco mucho Mar del Plata uh -huh. es más, es la primera vez que voy a hacer temporada allá, pues no había hecho nunca Sí, pero, pero Tucumán eh, ahí al mil y pico es pleno centro Pleno centro, claro y generalmente los Los hoteles ellos tienen anfiteatros muy grandes, y bueno, Miguel va a estar en, en uno de esos que se lucra. Eh, bueno, te repito, el lunes, martes y miércoles, 22 30 horas. Eh, mm -hmm. Así que bueno, y después la, la idea es que quizás a partir de febrero me pueda llegar a sumar a Colón Entre Ríos también con él, a hacer las dos plazas, porque ah, va a estar en Entre mi... Ríos también. Ah, mi... ah, por eso él hace lunes, martes y miércoles en Mar del Plata y después va Entre Ríos. Claro, de jueves a domingo ya. Y la idea que a partir de febrero me sume con él eh, en, las do, en los dos lugares. Pero bueno, eso estaba también ahí por, por verse. Sí, y que seguramente y lo... debe estar sujeto a, a ver cómo responde ese Mar de Plata. Sí, sí, sí. Yo, yo calculo que será que será eso. Uh -huh. Que será eso y, y... Pero bueno, ya con la posibilidad que, que, que me está dando de estar con él eh, en Mar del Plata... miguel es una es una personalidad muy reconocida en el, en el ambiente teatrero lo, la, la gente lo sigue mucho y, y bueno es, es encarar un nuevo un nuevo desafío para ver cómo cómo cómo va uh -huh. y ya sabes tu rol sí estuvimos hablando algo con con, con miguel de ver a ver qué, qué, qué entradas si algunos personajes imitaré yo otros imitaré a él mire que las, las obras de Miguel generalmente son para toda la familia, son muy musicales, este, así que bueno, ahí estamos, ahí estamos armándolo todo, para para que sea una, seguramente va a ser una obra divertida, va a haber un cuerpo de baile, hay bailarinas, hay hay un pibe que canta, un pibe muy jovencito de 16, 17 años que canta muy bien, que va a estar también con él ahí en, en la obra. Así que bueno, a ver cómo, cómo encajamos lo, lo mío con lo de él y de ahí ir manejándolo. Uh -huh. Cuando partí para Mar del Plata? Y yo tendría que estar el 3 o 4 de enero en Mar del Plata. Uh -huh. el arranca el, el arrancaría en teoría el lunes 6 de enero. Uh -huh. Así que yo el 3 o 4 tendría que estar allá para, para hacer una repasada general y bueno, todas esas cuestiones que tiene el, el, el teatro. Sí, eh, te contactó, te contactó Miguel, te contactó el, alguien de la producción. Ya pudiste hablar con él, algún tipo de, de contacto, algo. No, mirá, lo, lo de Miguel fue fue fue muy loco porque todo arrancó por por un mensaje de Instagram. Yo hace rato que no que no hablaba con él. En su momento había tenido el teléfono, después cambié el teléfono, lo perdí y un día escribí que vi por Instagram qué sé yo felicitándolo por la temporada. Y él me dijo bueno, buenísimo, muchas gracias. y digo, ojalá que algún día hagamos algo juntos y él me respondió, sí, lo podemos hacer y me dio pasó el teléfono y ahí volvimos a hablar por WhatsApp y, y bueno, después nada después yo obviamente no mucho de, de, de, de lo que es la negociación del teatro y todas esas cosas no lo sé, entonces se encargó el productor que, que estoy con él ahora y bueno, después empezaron a hablar, Miguel le interesó mucho la propuesta y bueno, la intención de él siempre fue tenerme En, en la obra se buscó se buscó un, algo que nos sirva a todos, y, y bueno, y se dio así. Tampoco fue que... En realidad yo le escribí por Instagram una vez un mensaje y, y ahí empezamos a hablar. Uh -huh. Che, Memo, ¿y, ¿y qué tenés pensado hasta que se dé? Ojalá que por supuesto se dé y todo está dado para que ocurra, que tengas todo, todos los días cubiertos, lunes, martes, miércoles, Mar del Plata, y de jueves en adelante Colón-Entre Ríos. Sí. pensás pegarte la vuelta los jueves para Cañuela, pensás quedarte allá, ¿cómo, cómo lo manejás? porque también ahí tenés un, un bache en la sí. semana ¿no? claro sí sí sí la, la, la idea es quedarme allá uh -huh. eh, obviamente eh, hacer eventos por por por la costa los días que me quedarían ahí para no porque si no no no no me serviría volver por el tema económico claro Ir y venir es, un, es es una pérdida de de dinero entonces la idea es estar allá de jueves o domingo por lo menos enero eh, haciendo haciendo eventos y bueno ya se está ya se está organizando todo eso también para que para que pueda ocupar esos días que, que me quedo el mar ¿Cómo, ¿Cómo te veo un eh, jueves a la noche eh, en un restaurante eh, <risa> haciendo el famoso karaoke? que te ves cierro los ojos y te veo y arrancando con la de Manuel Will <risa> Y arrancando en la noche sí. en de, envasarte a buscar que te sí, invite esta sí, sí, esa, esa. Esa, esa, esa, esa sería la, la música del fondo de presentación y ahí o sea sale bien arriba esa y ya no, baja el DJ la la música y ahí entro yo buenas ¿no? noches bienvenido gran karaoke y el tío copado empieza a regolear la servilleta Sí, sí, y después cuando cantan Vilma Palma Autorrojo te a las camisas, olvídate, no, no, no. Pero no sé, algo, algo se va a hacer. Te veo, te veo, cierro los ojos y te veo ahí, te veo, te veo abriendo con Manuel Wills. <risa> con Manolo, qué grande Manuel.